el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos este Una mañana bastante fría, estamos hoy desde Jujuy, desde el estudio de Radio Pueblo eh, No estamos en la casa de Ceba, quizás estaríamos más calentito Pero arrancamos una mañana bastante cargadita Vamos a tratar este, de que entre todo, no porque tenemos bastante noticia Mi nombre es David y aquí están mis compañeros también que se van a presentar eh, Buenos días, este, yo soy Sebastián estamos efectivamente bajo una bajo una ¿Sale el sonido ahora? Ahora te escucho. ¿Vos bueno. sabés que escucho como que salgo desde eh, tu eh, micrófono? Eh, bueno, salir de mi... andarte de mi micrófono. Me <risa> <risa> estás robando eh, espacio. Así es, decía, eh, una efectivamente una mañana una mañana bastante fría. Estamos eh, abajo de una lluvia. Algunos decían que iba a nevar. Una lluvia persistente. De acuerdo a Javi, nuestro productor, es, estamos... este eh, Está cayendo agua nieve. Bueno, Javi es productor, no, sé. no meteorólogo. <risa> Bien. Buenas compañeros. Buen día a todos los que nos están escuchando en este Enredando las Mañanas. Como cada lunes estamos acá desde San Salvador de Jujuy, Radio Pueblo, y también como... Cada semana, ¿no es cierto? Cada una de las radios integrantes de la rnm Buenos días. Buenos días, Iván. Yo soy Victoria. Me toca saludar a mis compañeros, a Panchito, que está acá en, en los controles técnicos, a Javi produciendo, al Mono, a Johnny también, que están en la parte de producción. Así que muy buenos días a todos. Así es. Bueno, antes de empezar, digamos, con la jornada de hoy y pasar nuestros contactos, Eh, ...se pueden comunicar con nosotros a través de... ...vía Facebook, pueden ingresar a Facebook... ...nos buscan ahí, Red Nacional de Medios Alternativos... ...y pueden seguir nuestras noticias, linkear... ...o también mandar información... ...o si no también este, a la gente que nos está escuchando... ...por transmisor desde eh, acá, desde Cucuy... ...pueden ingresar a... Eh, ...www.rnma.org.ar... ...y nos escuchan también a través de... ...de Internet... Eh, ...ya estamos en comunicación... ...con eh, Carolina Salvador ella forma parte del 6k es eh, un colectivo do, del CIAJ, perdón CIAJ. me corrigen en vivo no, no hay drama ¿no? colectivo ¿sí? de investigación y acción jurídica Bien, este, el grupo que está llevando adelante la causa ¿no? de el, el... mariana condorí sí eh, bueno, bueno estamos en comunicación entonces con carolina sador quien es, está a cargo de la prensa del CIAJ. Eh, puntualmente, bueno, el caso de Mariana Condorí Van a empezar en próximos días eh, Algunas eh, audiencias, ¿no? Por el caso Así que, bueno, hola Carolina, muy buenos días Hola, buen día Hola Carolina, bueno en eh, La comunicación con vos principalmente eh, con, Que con, que nos comentes Bueno, cómo es el caso de Mariana Condorí Principalmente como para recordar eh, Quién fue Marina, eh, digo, eh, Mariana Digo, Mariana Condorí Y cuál es la situación actual, ¿no? De la situación legal Bien. Mira, eh, Mariana Condori era una chica de 20 años, vivía en un barrio de la periferia de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Ella es, este, pertenecía a una familia este, muy humilde eh, y este, estaba en pareja eh, con eh, eh, Gabriel Maldonado, ¿sí? que era el papá de, la, de su hija más pequeña, ¿Sí? y quien este, durante todo el tiempo que duró su relación, unos tres años, eh, ejerció distintos tipos de violencia hacia Mariana. Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, este, violencia emocional. Y este, Mariana, que, que también había crecido digamos, en un de, de violencia, eh, finalmente en, en marzo, 7 de marzo, Carolina, disculpa que ¿La? te interrumpa Justo se está no se escuchó lo que dijiste al, al final ¿Podrías repetirlo? Sí, podría acercarte un poquito al, al, al, eh, a la toma de voz Ahí, perfecto, ahí, perfecto. Bien, a ver ahí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto, perfecto Ahí va, bien eh, Les decía que Mariana Condori Después de sufrir todo ese tipo de violencias Por parte de su pareja Se anima a denunciarlo el 7 de marzo de 2012, ¿sí? Eh, luego de esa denuncia, ¿sí? La, eh, eh, continúan hechos de violencia, ¿sí? Y una semana después, Mariana, sin recibir ninguna respuesta por parte del Estado, ya sea de la policía, donde ella había denunciado, o del Poder Judicial, donde iba a ir a parar la denuncia que ella hizo, no, no recibió ningún tipo de respuesta, y en el marco de otra discusión... Eh, Mariana se quita la vida, ¿sí? En su casita este, de, del barrio donde vivía y, bueno, ahí con, con sus niños. Eh, cuando cuando nosotros conocemos a la familia de Mariana, que se acerca a nosotros a través de una organización social, nosotros somos este un, un grupo de, de abogados y de comunicadores que trabajamos con organizaciones que fundamentalmente están en los barrios. Fue una organización la que nos dijo... Eh, que la mamá de la chica estaba desesperada porque eh, no sabía si mariana había sido asesinada o si mariana se había suicidado ahí descubrimos este cuando empezamos a trabajar con la familia que el mismo fiscal que la había eh, que he recibido su denuncia la única que mariana llegó a hacer eh, era el mismo que luego iba a investigar su muerte. Y no solo eso, sino que hasta ahí digamos no, no era extraño para nosotros. El tema es que ese fiscal había le había ofrecido a Mariana como única este propuesta del Estado para la situación que ella denunciaba, arreglar con su agresor, ¿sí? Eh, utilizando una figura jurídica se, que se llama mediación penal, ¿sí? La mandó a mediar con este su agresor. Mariana nunca llegó a enterarse de eso porque el oficio llega a su casa el día siguiente de que ella Este, se quita la vida pero a partir de eso nosotros empezamos un trabajo largo de, de cuatro años de intentar visibilizar hola Carolina nos escuchas hola ahí se sí. volvió a perder la comunicación ahora está saliendo bien en vivo bien no. ahora no este hola Carolina si ¿Sí? ¿me escuchas? ahí te escuchamos bien bien por ahí se va a cortar porque por ahí no tengo buena señal Perfecto. pero bueno vamos a tratar de hacer lo posible si les decía entonces que Mariana este fue se le ofreció arreglar con su agresor y este ella eh, decide quitarse la vida, así que no no esa, esa situación no, no ocurre finalmente. Lo que queremos... Carolina otra vez no, se no, volvió a cortar. No, no, a ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, sí. Sí, ahí se escucha mejor. Bien. Bueno. Eh, entonces lo que les quería Remarcar es que la, el al juicio al que llegamos en esta instancia es solo por cuatro delitos que Mariana denunció en esa oportunidad y que son los delitos previos a la muerte, ¿sí? Es un juicio que tiene la particularidad de demostrar este cómo el poder judicial este, no hace nada frente a las violencias que las mujeres denuncian. ¿Por qué? Porque considera esos delitos menores, porque son del ámbito de lo privado, este porque valen menos que el robo de un celular, digamos. Eh, así que lo que vamos a iniciar el viernes 10 este es un juicio por cuatro delitos que Mariana llegó a denunciar anteriores a su muerte no los que tienen que ver con el día de su muerte ¿Sí? ¿Quién está ahí? Sí, sí. sí. Eh, Bien Carolina, sí, justamente respecto a eso y tan cerca de lo que ha sido la marcha del 3 de junio eh, hay como... Eh, una especie de eh, de limitación en el ideario en el imaginario colectivo que limita lo que es la violencia eh, hacia la mujer hacia la cuestión del femicidio o sea solamente el último escalón de la violencia desde este punto de vista el caso de Mariana es eh, un, un caso testigo digamos de las distintas formas de violencia hacia la mujer y cómo impacta eh, que este que eh, ¿Qué importancia le asignás vos a la visibilización de este, de este caso y cuántos de estos casos estimás que puede haber en distintos lugares del país? Bien, es interesante la pregunta porque justamente lo que nosotros queremos mostrar con este juicio es que antes de que ocurra un femicidio hay una larga historia de violencia y el caso de Mariana permite mostrar eso para que, como como vemos diariamente eh, cuando aparecen los casos de femicidio nos encontramos con que la mujer fue asesinada tiene 8 diez, 12 denuncias hechas anteriores a ese hecho ¿sí? final. Entonces, aquí nosotros lo que logramos con, con mucho esfuerzo es que se llegue a un juicio por las violencias anteriores. Nosotros no dejamos de preguntarnos qué hubiese pasado Mariana, en lugar una, una mediación penal, hubiese recibido como respuesta del estado ya sea la detención de ese de esa persona de ese agresor o este una medida de protección digamos si, si el final hubiese sido el que fue nunca lo sabremos pero nosotros no dejamos de poner el eje en el estado para visibilizar como, como vos bien indicas como que es todo lo que pasa antes y cuánto antes se podría actuar si ¿sí? para, para evitar los femicidios digamos los femicidios no no son una cosa que ocurre de un momento para el otro y salen de la nada de una idea loca del agresor antes hubo un montón de antecedentes donde esa persona sintió que que, que la otra que que su víctima está lo suficientemente expuesta como para ejercer su dominio si ¿sí? hasta el final entonces nosotros lo que lo que intentamos con este juicio es dar cuenta de todo lo que el estado no hizo antes este, frente a esa primer denuncia que hace esta joven sí y eh, Y que, y que en algún punto va a marcar un camino. ¿sí? Por otra parte, este juicio también nos permite visibilizar aquello que ha sido un reclamo del de 3 de junio, y ¿sí? que es la necesidad del patrocinio jurídico de las mujeres en estas instancias. Nosotros también nos preguntamos qué hubiese pasado con esa denuncia y frente a la ausencia de, la, de, de, de su denunciante porque se quita la vida, y ante la situación de que su familia es una familia carenciada, es una familia que no conoce el sistema este jurídico, digamos, con, con todas sus particularidades, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido una organización de derechos humanos que representara a la familia? Si con, toda, si, con si teniendo el patrocinio de una organización hubo tantas este, dificultades, ¿qué hubiese pasado con una mujer que está sola, digamos? Ese, ese reclamo, el del patrocinio jurídico gratuito para las mujeres, fue un reclamo de, del 3 de junio del 2015, que se convirtió en una ley y que esa ley todavía no ha sido implementada. Eh, Carolina, bueno, vos como comentabas, eh, ya pasaron cuatro años ¿no? de, la, de, de, de, la, de la lamentable final de, de, de Mariana, eh, y en estos cuatro años, que eh, también desde el colectivo que ustedes acompa eh, acompañan estos casos, ¿Ha habido alguna modificación o qué cambios eh, significativos, como vos mencionabas hace rato también, que no, no hay muchos, eh, contemplan ustedes del el colectivo? Eh, cambios respecto de... De la situación de, de las mujeres. Y, Uy, se volvió a... Carolina. Hola. Ahí, me ahí va. ¿Me escuchan ahí? ahí? Ahora sí. Sí, está saliendo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, sí. sí. Bueno. Estamos lejos, por eso también. Sí, todo bien. Este, eh, creo que, que cambios pocos, pero sí sí es muy importante que en el medio esta visibilización, eh, todo lo que fue la movilización del 3 de junio y el apoyo de las organizaciones eh, en la calle ha sido muy importante. Eh, la mamá de, de Mariana Condori, este todos los 14 de marzo, que es el, el, el día del aniversario de la muerte de Mariana, ella este, organizaba actividades en las puertas de, de la Fiscalía, eh, en los tribunales, este, en cada marcha del 8 de marzo, de, del 25 de noviembre, Alejandra se rodeó de las organizaciones. Creo que eso ha sido un cambio eh, interesante que no ha sido por el lado del Estado, digamos sino de, de la capacidad de la sociedad de, de organizarse. digamos ¿no? que Creo que ha sido la presencia de, esa, de ese acompañamiento el que garantizó Eh, que el caso no se cayera, digamos, y que nosotros pudiéramos plantear algunas cosas. Eh, y por otro lado, para nosotros como organización fue la posibilidad de, de ponernos como quien dice, a prueba respecto de qué inventar frente a esta respuesta del Estado. Eh, fue un desafío para nosotros este pensar jurídicamente eh, un modo de investigar casos de violencia de género, este, cuando las figuras jurídicas del Código Penal no te lo permiten. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Existe la figura del femicidio, pero no existe, por ejemplo, la figura del contexto de violencia de género o, o delitos de de, género, de violencia de género específico. Entonces nosotros tuvimos que forzar figuras jurídicas para darles el contexto en el que ocurrieron esos delitos. Es decir, no una amenaza, no un daño, sino todos esos en el marco de una historia de violencia que tiene que ver con la condición de ser mujer de esta chica, ¿sí? En eso también creemos que hay hay un aporte porque tal vez, tal vez, ojalá para otros otras eh, otras próximas Hola, hola. Hola. Ay, va de nuevo. Decía que, que por ahí este esta forma de investigar que nosotros hemos este inventado en el camino pueda servir ojalá para otras representaciones jurídicas que permitan visibilizar de manera más más acabada cómo los delitos en un contexto de violencia de género. Carolina, no sé si usted sí todo. Sí, sí, Pudimos escuchar, eh, salió al aire este, sí, quería preguntarte por qué este respecto a esta ausencia de figuras jurídicas que vos mencionabas recién eh, y también ante la imposibilidad, ¿no? de acceso de las víctimas a un abogado que las asesore <risa> en todo este proceso complejo, ¿por qué todo esto no está dado en este como una posibilidad de acceso desde las víctimas, no es cierto? Porque una víctima no puede acceder a un abogado este que cumpla con los requerimientos y la asesore como como debe ser este en estos casos, ¿por qué desde el Estado no se impulsa esto? más allá de ¿no cierto. sí, más allá de cierto? No, más allá de la visibilización y de toda esta organización de distintos grupos de mujeres que ha habido eh, y que, bueno, se ha notado en estas marchas del 3 de junio? Mirá, eh, nosotros consideramos como organización que tiene que ver con una falta de perspectiva de género a la hora de pensar las políticas públicas desde los diferentes gobiernos que ocupan el Estado, ¿sí? Eh, ¿Por qué no se, no se otorga patrocinio jurídico gratuito a las mujeres? porque no se les garantiza su Eh, y porque evidentemente no se está queriendo invertir en eso, digamos, eh, porque eh, aún teniendo a veces representación jurídica en otros fueros como es el foro de familia, las mujeres aún así no acceden a una medida amplia, integral, que contemple todo lo que implica la violencia, eh, desde el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud, etcétera, y porque entre otras cosas tampoco hay una capacitación de los agentes del Estado para que tengan perspectiva de género a la hora de pensar los conflictos que abordan ¿sí? en el caso del fuero penal y el patrocinio jurídico eh, se supone sí eh, que los fiscales son son quienes tienen el interés de investigar y de algún modo eh, representar a la víctima ¿sí? lo cierto es que Muchas veces eso no ocurre. Es el caso de Mariana Condori, donde nosotros terminamos denunciando al propio fiscal que investigaba su, su muerte, porque había hecho antes de su muerte una propuesta que iba en contra de, de, lo que, de lo que la chica estaba denunciando. Digamos, se supone que ese fiscal era quien tenía que velar por el interés de esta víctima, ¿sí? Y sin embargo ese fiscal no tiene ni perspectiva de género ni interés en que estos delitos sean considerados tan graves como eh, un, este, una violación a la propiedad. ¿sí? En el caso de los delitos contra las mujeres, todavía falta y mucho para que en el fuero de del Poder Judicial particularmente eh, se contemple la gravedad de estos delitos. Si partimos de la concepción de que una situación de violencia en el ámbito familiar es una cuestión del ámbito de lo privado que nada tiene que ver con este, con lo público, que no tiene una incidencia en la sociedad, que una mujer sea maltratada. Eh, partimos de esa concepción y no nos va a interesar, digamos. Son considerados delitos menores, casi como los conflictos entre vecinos porque porque la enredadera pasó para el lado de mi, de mi medianera. ¿sí? Claro. entonces cuando decimos lo personal es político lo personal es público eh, los, eh, la, el, la violencia este matista afecta a la vida de, de una familia y por lo tanto la, lo que cada uno de esos integrantes vaya a dar a la sociedad bueno es eh, seguimos con estas con estas trabas no claro. eh... No sé si respondía toda la pregunta digamos, pero es como estructural no la, la lo que hay que lo que hay que modificar Sí, no nos sirvió para este comprender más carolina y en cuanto al, al juicio que arranca este viernes como vos dijiste cuáles son las expectativas en cuanto a estos cuatro delitos ¿no? que se que denunció mariana mira eh, las expectativas eh, a cuatro años de haber afrontado este, carolina eh, hemos aprecido ¿Carolina? Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, ahora sí, se había cortado de nuevo. Sí. Eh, decía que somos muy cautos respecto de, de las expectativas. Hola, eh, hola. Hola. Hola. Sí, sí, ahora te escuchamos. Bien. Decía que... Que, ¿que eran muy que cautos. Delitos, sí, que somos muy cautos porque los delitos son delitos considerados menores en el Código Penal. ¿Sí? Uh -huh. Es este, una amenaza, un daño, este, algunas figuras que logramos convertir, lo que primero fue considerado como lesiones leves este, por la fiscalía, nosotros lo convertimos en una privación ilegítima de la libertad, porque, por ejemplo, Mariana fue en una de las violencias que denuncia, este, ella denuncia que él la lleva este, en una moto, apuntándola con una pistola y golpeándola este, hasta arriba de la moto hasta que llega a la casa de su mamá, ¿no? Entonces nosotros eso que, que en principio había sido calificado como lesión leve, nosotros lo convertimos en una privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Y lesiones graves. Eh, por eso digo que fue un trabajo arduo y largo. Las expectativas es mostrar que hay otra forma de investigar la violencia de género. La verdad, este no podemos asegurar que él vaya a quedar detenido, digamos, por, por, por esta situación, eh, más del tiempo que ya estuvo. Pero por lo menos queremos que en este juicio, en estas tres audiencias, la familia de Mariana eh, y nosotros podamos dar cuenta, digamos, de, de todo lo que el Estado no hizo y de qué difícil es eh, eh, trabajar sobre sobre errores que, que bueno, que, que definen situaciones, ¿no? Como, bueno, hoy no, hoy no va a estar Mariana para, para dar su testimonio. Sí Y eso también obstruye el acceso a la justicia, sí de, de, de ella misma, que no la va a poder ver eh, y de su familia, sí que no va a poder contar con ese testimonio para, para ampliar mucho más ese contexto. Somos cautos, la verdad, pero creemos que, que a esta altura haber logrado llegar a este juicio ya, ya es un valor, sí aunque el Estado tendrá que decirle en la cara a la madre de Mariana este, que eso es lo único que puede darle. Bueno, Carolina, te agradecemos profundamente la comunicación. Lamentamos, bueno, los cortecitos que hubo durante la comunicación. Nos solidarizamos con la causa y el pedido de justicia de Mariana y bueno, muchísimas gracias y que eh, salga todo bien en, en el juicio. Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias por su por su atención y porque veo que han que han estudiado bastante este, con las preguntas que han hecho lo que hemos enviado, que es bastante complejo explicar Este, un juicio con estas particularidades así que muchas gracias por ayudarnos a, a... Muchísimas gracias a vos, muy buenos días Bien, ahí pasaba Carolina Salvador ella pertenece al Cijá, a Cieras, ¿no? ¿verdad? Ciaj. Oh, Ciaj. Ciaj ¿Vos sabés que tengo un problema con los nombres? No, no me di cuenta no me Siempre me pasa. pasa, es que vos sabés un que tengo problema. mi apunte acá pero no creo que es pero... no un problema serio y se llama dislexia Y vos sabes que mira lo tengo anotado acá pero no lo encuentro, digamos Bien, no, hay pasaba y nos comentaba digamos Cuál era la situación del caso de Mariana eh, el, ju el juicio se va a estar llevando el día viernes Arranca el día viernes, como dijo Carolina Y bueno, es eh, también un, un, una propuesta nueva ¿no? de, de, de, de mostrar las violencias En el caso justamente de, de Mariana Que si bien no fue un caso de femicidio puntual Digamos, como en muchos de otros casos sí tiene Es la consecuencia ¿no? de la violencia que sufría Mariana y que se cansó de denunciar y que pretendía arreglarse mediante una mediación legal y y el y bueno, y el violento, el, el quien la violentaba está en libertad y solo se lo va a juzgar por cuatro delitos de los que denunciaba Mariana, así que bueno, vamos a apoyar justamente al colectivo quien nos comentó eh, Carolina que están laburando muy bien este este caso. Así es, y me parece por lo menos a mí interesante esta cuestión porque lo que decía este Carolina ¿no? marca digamos cuáles son las consecuencias digamos, en el sentido de que cuál es el rol del estado previo al suicidio de Mariana ¿no? digamos, eh, esta cuestión de sigue minimizando la violencia eh, la ve digamos como algo privado, Este, y lo que propone, ¿no? una medida digamos si ella no se podía defender y denuncia cómo le propone después cómo se garantiza eh... la seguridad de una víctima y no, no sólo del Estado eh, también hay un inconsciente colectivo eh, también vivió incluso eh, en nuestras vidas diarias ¿no? este, que se lo, y se le fue la mano y bueno, se le fue la mano este, que, que bruto que pero se sigue tomando como si fuera una cuestión menor ¿No? Y, y bueno y creo que ese es también uno de los elementos de conciencia que debemos modificar eh, para entre todos con la conciencia eh, modificar eh, esa, ese tipo de actividades del estado ¿no? y en ese, en ese sentido también este rescatar esta forma de revertir la levedad eh, con la que desde el estado desde la justicia, intentan este mantener los casos ahí eh, por un lado algunos muchos encajonados y otros que este bueno no, no tienen sentido con los hechos aberrantes que ocurren eh, Cómo el colectivo este de abogados está intentando torcer no estas figuras jurídicas que este desde la justicia se niega pero eh, las situaciones claramente demuestran eh, cómo son a través del proceso este violento que atraviesa una mujer antes de bueno llegar a situaciones este, de femicidio como las que ocurre en el caso placa ocurrió en el caso de Mariana Condorí y otros tantos casos en el país. Así es bueno, le parece que vamos a la a la primera pausa? Así es. Panchito, eh, Panchito eh, todo el mundo tiene ganas de conocerlo a Pancho, ya tanto que lo nombramos Pancho, eh, ¿qué música tenés para ahora? la de la NASA, la cascarita y su huevo aún no está muy degradada, eleve se pa' los cielos y vea el sol tras los cerros, cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba, usted le queda más bueno, y a la nave de la NASA, la cascarita y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 Mm -hmm. or Bueno, bueno, volvemos aquí al aire. Eh, después de esta pequeña pausita, Pancho siempre nos sorprende con su música. Hoy está medio eh, bajonero, podríamos decir. ha congelado. Está congelado, ¿no? Está congelado, así es. ¿Se quedó pasmado por algo o es el frío? Con el frío. ¿Puede ser en el próximo bloque algo que levante Panchito, no? ¿Sí? bueno este bien el, a toda la gente que nos está escuchando eh, se puede comunicar con nosotros entra a la página de la red nacional de medios alternativos este www.rnm puntoorg.ar o sino también a través de facebook eh, nos buscan ahí red nacional de medios alternativos y se comunican con nosotros pueden seguir nuestras noticias le ponen me gusta eh, comentan o comparten o también nos pueden hacer llegar eh, información y también aprovechamos Eh, para invitar al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se lleva adelante, ¿cuándo Vicky? 12, 13 y 14 en la ciudad de Posadas Misiones, de agosto, perdón. El... Así es, ahí vamos a estar, este todavía no empezamos el... a hacer el... fondo pero vamos a estar creo. Vamos vamos a estar, vamos a empezar a vender locro, vamos a empezar a vender partes de la casa. Fin, Así es, porque incluso está difícil para hacer locro con todo el tarifazo que se está... Que está, digamos, el está difícil gas. pagar el gas, pagar la luz, la garrafa, y vamos a hacer locro de la manera tradicional, con leña. E incluso la leña está complicada porque está lloviendo mucho acá en Jujuy. ¡Qué gente negativa, por favor! ¿No estamos en la ola de la alegría? ¡Claro! No. Hay que pagar con alegría la boleta. Hay que pagar con alegría, exactamente. Con pizza. Y hablando de esto nos da puntapienta bien para exactamente. hablar. Exactamente con Matías Retamosa, él es obrero de Sanón y miembro de la dirección directiva del sindicato y también es militante de Copla Brecha Matías, ¿cómo ves? Justamente estamos hablando de la suba del gas ¿Cómo van a hacer ustedes para pagar el gas ahí en la fábrica? ¿Qué tal? Buenos días, bueno, gracias por por, por comunicarse conmigo y sí, bueno, la situación de la fábrica eh, está bastante bastante mal en realidad no vamos a pagar el gas que eso quede claro, nosotros no podemos pagar una suma como la que nos vino, en realidad, bueno, comento un poco que, que el gas nosotros pagamos alrededor de 700.000 pesos por mes y nos viene una factura de 8 millones de pesos, eh, nosotros esos 8 millones de pesos más que nuestro salario, o sea, nosotros tendríamos que empezar a dejar de pagar el salario para empezar a pagar el gas, o sea, tendríamos que cerrar porque eso la verdad que no no, no, no nos estarían dando. Así que no, nosotros es imposible que podamos pagar esa ese monto de gas y bueno, estamos entrando en negociaciones con el gobierno provincial, el gobierno nacional, eh, para que destraben un poco la situación eh, que tenemos ahí en, en Sanón con esa factura que gigante que llegó. Eh, Matías, sobre eso, eh, Sebastián te habla. Sobre eso, que este porque eh, venimos escuchando de una tendencia importante que tiene el gobierno respecto de algunas empresas de marcar empresas viables, empresas inviables y lógicamente de acuerdo a cómo se suelen manejar le, se maneja este gobierno, una empresa recuperada por sus trabajadores no solamente resulta inviable, sino que además oh. resulta alarmante. Este, han tenido algún tipo de respuesta positiva por parte del gobierno? Nos, nosotros venimos comendo un poquito para atrás también porque me parece importante eh, nosotros hace un año en realidad que estamos atravesando una crisis bastante eh, bastante grave en la fábrica por más, más que nada eh, por falta de inversión en realidad el, el, el viejo sanón se fue hace eh, hace 15 años aproximadamente y de 15 años para acá no ha habido inversiones importantes y todos sabemos que una industria tan grande de lo del, de la magnitud que tiene sanón que es la en Neuquera es la fábrica manufacturera más grande que de toda la provincia. Eh, entonces, bueno, o sea requiere una inversión que nosotros hemos intentado desde el 2010, más o menos, negociar un crédito de, de los créditos esos famosos del Bicentenario que anunció el gobierno de, eh, de los Kirchner. Y bueno, empezamos una negociación que estuvimos hasta... Hasta octubre del año pasado más o menos intentando de que, de que nos habiliten un crédito, en realidad primero nos hablaron de un monto, después nos hablaron de otro, pero bueno, esto lo que hizo fue arrastrar en realidad un montón de problemas que nosotros veníamos veníamos teniendo y el último problema que la gota que rebalse el vaso es esta, bueno, estas facturas de gas y de luz que nos vinieron eh, una triplicada y la otra por por ocho, por el 800% de aumento. Entonces, eh, Nosotros en, en, empezamos a entablar algún tipo de negociación con el gobierno nacional, nos ha dicho a todos que sí, de febrero hemos tenido dos reuniones y, y, y la única la, la única más o menos buena fue la semana pasada que movilizamos a casa de gobierno porque no nos querían no nos querían atender para, para algún tipo de respuesta por, por la situación que teníamos. Y bueno, y de casualidad, en realidad parece que el gobernador estaba por ahí, nos atendió también él, íbamos a tener eh, una, una entrevista con un ministro eh, y nos dijeron de que... Eh, nosotros no nos van a cortar ni gas ni la luz o sea el gobierno provincial se va a encargar de que no nos corten ni gas ni luz y que eh, ya venían hablando de que la, la industria ceramista en neuquén por lo menos la iban a tratar por separado porque en realidad eh, no, no o sea cerámica o sea, yo pertenezco al sindicato ceramista y el sindicato ceramista hay tres fábricas una es cerámica sanón la otra es cerámica neuquén que está al lado de cerámica sanón que también es una empresa Eh, con patrones, y los patrones se fueron, y lo, los obreros eh, tomaron el poder de la, de la fábrica, y después otra cerámica, en iguales condiciones que nosotros, también cooperativa, en Cutralcó, el famoso Cutralcó de, del 97, que está a unos 100 kilómetros acá en Neuquén, y hay otra fábrica que hace ladrillos huecos. Eh, a las tres fábricas nos vinieron facturas así, bastante abultadas, la de Sanón es la más notoria, por bueno por el tamaño de la fábrica, eh, pero las tres fábricas vinieron eh, abultadas. Así el gobierno provincial se comprometió por lo menos a no nos iban a cortar, pero el tema que no no, no es una solución, no corte sino que si llega el mes que viene o dentro de dos meses siguen llegando facturas así, eh, después van a venir, nos van a cortar y dicen, eh, pero muchachos, ustedes deben 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. Eso es lo que nosotros queremos resolverlo resolver lo más, eh, lo más rápido posible. Matías, eh, te quería preguntar, porque no me había quedado claro, Eh, ¿por qué ustedes no pueden acceder a los créditos? ¿Cuáles son las trabas que tienen para acceder a un crédito? No, no no, no nos dijeron, en realidad. Nosotros, o sea, los créditos más más blandos y para la industria que, que hubo en su momento eran lo, los créditos de estos Bicentenario, que después le cambiaron el nombre, llamaron crédito Fondear, eh, que terminaron fondeados porque se repartieron pocos, en realidad también de esos eh, cientos de millones de pesos que van a repartir a la industria, Eh, y bueno, claramente creo ahí sí hay una decisión política de no... Lo que preguntaba por ahí un, un compañero recién es cuál es la... Eh, si tenían algún problema porque una fábrica recuperada, bueno, creo que ahí en esas cosas se nota, o sea, falta de inversión eh, y ningún tipo de, de, de ayuda económica para solventar la situación que tenemos, está claro que ellos no quieren ver fundido nos, A nosotros también nos cortaron en enero los PTAs, los programas esto de trabajo justo gestionado, nosotros cobramos 1000, 1500 pesos cada compañero. Eh, eso no lo cortaron a nosotros, pero a las grandes industrias eh, multinacionales que hay siguen siguen subsidiándolo, no. Bueno, y eso es para nosotros una eh, un grave problema y que bueno, que no no vamos a permitir de que, de que siga pasando, porque bueno, nosotros venimos de una crisis ya, o sea, o Sanón ¿no? nació de la crisis del 2001 eh, y bueno, tenemos experiencia acumulada como para decir Eh, que una crisis de, de, de esta magnitud podemos podemos llevarla adelante. Eso sí, nosotros desde hace un año que tenemos una crisis han ido más de más de 80, 90 compañeros de la fábrica por la situación difícil que estamos atravesando. Eso para nosotros es un problema, pero bueno, eh, creemos que con los 300 que estamos quedando más o menos eh, podemos salir adelante. Matías, en cuanto a las acciones que están llevando adelante, como vos mencionabas, eh, en particular bueno con las otras cerámicas y con otras cooperativas que son de Neuquén, eh, sabemos que el 23 de mayo se hizo una volanteada. ¿Cuáles son esas actividades que están haciendo aparte, digamos, de, del reclamo puntual al, al gobierno? Nosotros venimos de, de varias, de varias eh, intervenciones. Eh, la volanteada fue una. Eh, después participar de la marcha que convocó la cta la semana pasada fue otra convocamos con una columna independiente eh, estamos en estamos construyendo en realidad empezó hace un mes más o menos pero estamos construyendo una multisectorial que defienda eh, las gestiones eh, las gestiones obreras y contra el tarifaso eh, y para nosotros bueno es algo que, que estamos a, apuntalando un, un sector en realidad de de, de, de de parte de un sector de la sociedad que apoya la lucha de Sanón. Eso aquí en Neuquén. Y después a nivel nacional, eh, justo hoy a las 5 de la tarde hay una reunión en, en el Bauen de fábricas recuperadas. Eh, no sabemos bien la composición, cómo va a ser, pero bueno, vamos a ir a participar porque creemos también que hay fábricas recuperadas que que bueno que están atravesando por la misma situación y bueno, la idea nuestra es, es ir hacia puntos de, de mayor unidad permanentemente con los que realmente quieran participar Eh, quieran luchar y quieran frenar estos tarifazos, ¿no? Y que no sean simplemente declaraciones así mediáticas que después no, eh, no, no llegan a, a resolver el problema de fondo, ¿no? como O sea, hago caso a esto, a lo de lo que pasó con la ley, lo de la ley anti despido y todo eso, que hicieron mucho bombo y platillo, que si la llegaba a vetar Macri, la vetó Macri y pasó como, como una situación más, ¿no? Okay. Nosotros toda esta situación que estamos viendo nos golpea duramente, no solamente el tarifazo, sino todo el tema de la recesión económica, porque... Uno de los sectores productivos que más cayó en la economía en los últimos meses ha sido la construcción y, y nosotros hacemos cerámico. Eh, así que a nosotros nos han bajado la, las ventas un, muchísimo y bueno, todo esto estamos viendo a ver cómo qué nuevas estrategias nos damos para, para, para que bueno para que podamos seguir cobrando nuestro nuestro nuestro salario. En realidad eh, depende de eso eh, la fábrica. Matías, eh, contale a la audiencia por ¿Qué importancia tiene el gas en la producción eh, eh, en sanón ¿no? uh -huh. bueno eh, si sí, nosotros tenemos tres hornos funcionando tres hornos que miden unos 80 90 metros eh, que es por donde pasan los cerámicos la arcilla en realidad la arcilla que no que no está cocinada es es, un, es como un horno de un horno gigante donde bueno con que tiene unos rodillos y va pasando el cerámico Ahí nosotros tenemos tres hornos más o menos 80 metros y esos andan, por explicarlo rápidamente, con mecheros, muchos mecheros en 80 metros. Eh, y después tenemos otro lugar donde se donde se seca el material, que se llaman secadero, eh, que también son como unos túneles grandes, eh, que también usan usan bastante presión de gas. Y además otra máquina muy muy grande que tenemos es llamado atomizador, eh, que tiene no sé, cuatro kilos de presión más o menos de gas que que bueno, ahí se, se, se quema toda, se, se seca toda la arcilla cuando viene directamente de, de la cantera. Eh, así que nosotros usamos gas en, en toda la planta, o sea, nosotros no, no, nos corta el gas y directamente tenemos que, se anula la producción. Tenemos que cerrar y irnos. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Ahora, cerrar y irnos a la ruta nos iríamos, no claro. seguramente nadie va a querer irse a su casa, eh, más después de tantos años. Eh, pero sí, y sí, el, el gas nosotros es prioritario no gas y luz gas y luz son dos cosas prioritarias Matías se pudo conocer en estos últimos días que este, macri junto a sus integrantes de su gabinete se reunió con gobernadores de, y legisladores de la patagonia acordando un aumento del 500 en los impuestos en perdón en, en, en los servicios este, básicos Este, ¿Ustedes tomaron conocimiento de esto este tiene alguna previsión sí lo, o sea lo que lo que sabemos nosotros que ese 500% es más que nada para la industria hotelera en realidad que tiene mucho peso aquí en la provincia porque bueno parte de los ingresos también aparte del petróleo es, es el turismo eh, y bueno sabemos que 500% ciento para ellos Después hay otro tope de 400, como para algún algún segmento de la población, que no, sé, no sabemos bien cómo lo van a atabicar, y después algún tipo de, de tarifa social para quienes tengan monotributos sociales, no sé, una, una cosa así presentaron. Y lo que nos dijo el gobernador la semana pasada, después de, de una movilización que hicimos para que nos atiendan, eh, fue de que a nosotros nos iban a dar un tratamiento especial. Que empezaba una como que empezaba una negociación en, en, con respecto a la industria cerámica y que, que bueno, como que ellos estaban dispuestos a ver qué forma eh, encontraban para, para para bueno, para sostener un poco este tarifazo que vino. El tema que nosotros pensamos, no, 500% a la industria hotelera, a nosotros nos darían el el 300% y tendríamos que festejar más o menos, ¿no? Y bueno, sí. en cualquiera de las en cualquiera de las situaciones a nosotros nos van a o sea que nos den el doble del gas por la sociedad económica que hay de la, de las pocas ventas igual eso nos hace nos hace nos hace bastante mal la economía de la fábrica eh, O sea y todo esto demuestra que hay todo un negociado también nacional internacional con con todos los con todos los gerentes de las multinacionales más grandes porque el precio del gas no es que a nosotros nos sacaron un subsidio o a, a, to, a todos en Argentina nos sacaron un sí, pero no, el subsidio, por eso no suben el gas. Acá lo que hubo fue una quita de subsidio y un aumento eh, exponencial de, de, de lo que de lo que salía el gas y esto beneficia a muy poco. Eso es lo que nosotros estamos eh, estamos también agitando porque creemos que es importante que uno de los mayores beneficiados de la YPF y uno de los gerentes de la YPF hoy es el, es el ministro de Energía, o sea, todas esas cosas son muy burdas y Y la verdad que están perjudicando a mucha gente que, que bueno, que todo lo día a día pasa a las filas de, de la pobreza. Eh, nosotros eso no no no no podemos permitirlo. Aquí no es una lucha solamente por por nuestro por nuestro por nuestra fuente de trabajo, sino que creemos que también es una lucha mucho más a fondo que es por por, por no retroceder ante ante los avances que, que hemos podido lograr en, en todos estos últimos años. Matías en cuántotos obreros emplea Sanón y cuál es la situación y los ánimos ¿no? en cuanto a esta situación de, de ellos eh, en cuanto al reclamo y bueno las medidas para seguir adelante nosotros en, en sanón somos eh, cerca de 300 compañeros 290 y algo en este momento la verdad por ahí más o menos uh -huh. en cerámica neuquén que el es far está hablado que comentaba son 80 compañeros. Y en Cerámica Estefany, que es la otra recuperada que está en Cutralco, son 70 compañeros más o menos. O sea, el sindicato eh, ceramista nuclea más o menos a 450 eh, compañeros. Para todo, o sea, para todos o sea tanto Cerámica Estefany como Neuquén tienen un, un poco mejor condiciones de, de, de trabajo y de salario porque, bueno, son fábricas más nuevas y son compañeros... Eh, son mucho menos compañeros y compañeras también y eso eso también hace a la diferencia. Eh, y en Sanón, bueno, la situación, las situaciones bastante complicada, se dan, también, se dan en un marco de, de, una, de una crisis entre en, interna dentro de la fábrica, entre dos listas del sindicato, que bueno que, que disputan el gremio una nueva conducción de la cooperativa, o sea que fueron eh, encima de todos los cambios políticos nacionales, también cambios internos dentro de la fábrica, que bueno, que hasta que se acomoden todo eso, compañeros nuevos también en, en sectores de la producción, que bueno, hasta que se acomode seguramente va a pasar un tiempo. Eh, pero bueno, hay, hay bastante experiencia, bastante, o sea, hay 15 años sobre esto, así que creemos que que eso es lo menor en realidad pero bueno también es parte de lo que estamos viviendo nosotros una situación económica difícil y bueno cambios internos dentro de la dentro de la fábrica que bueno que, que generan también de que bueno de que se hable mucho de eso también dentro de la fábrica no eh, así que bueno estamos en una situación como de, de, de transición también entre nosotros eh, viendo lo, lo, lo bueno que, que, que supuestamente llegaría no perfecto y matías cuáles son este eh, de, eh, más allá de la de la eh, de las dificultades internas cuáles son cómo están los ánimos combativos digamos de los compañeros y compañeras de la industria ceramista bueno y, eh, em, o sea, se refería un poco a eso no, no no son muy buenos no son muy buenos o sea siendo sincero eh, eh, cambió, me imagino que a, a como lo tienen los obreros anón ha cambiado Eh, los compañeros están bastante cansados también nosotros esto comentaba que estamos hace un año pidiendo hace un año que estamos en una crisis y, y, y hace más de tres años cuatro años que estábamos pidiendo subsidio eso no llega nosotros hace un año que estamos atravesando por una crisis eh, financiera dentro de la fábrica que bueno podemos hemos ido cobrando mil 1500 pesos mil pesos por semana en neuquén que neuquén es una ciudad Eh, cara, porque acá acá vive los acá vive toda la clase obrera petrolera y esto tiene mucho impacto en la economía, así que los precios están muy muy elevados eh, de todo, o sea, de un alquiler, de la ropa, de la comida, acá le ponen los precios que quieran. Eh, acá, por ejemplo, está liberado el latado el atado de cigarros, está liberado, así que cualquier kiosco le pone el precio que quiera, así que imagínense eh Y bueno, todo eso impacta, bueno, obviamente en, en, en nosotros, en cómo la estamos, cómo la estamos viviendo. Eh, nosotros tuvimos que poner hace un año la fábrica, 10 hectáreas tuvimos que ponerla en venta porque veíamos que lo de gobierno no, no estaba avanzando y nosotros ya la deuda de quincena que veníamos atrasada, eh, eh, bueno, eh, eh, no nos no estábamos llegando. Así tuvimos que vender de la, o sea, de 10 hectáreas que pusimos a la venta, vendimos uno y con eso por lo menos nos pusimos al día eh, con toda la situación, eh, con muchos proveedores, bueno, toda esa situación y y bueno, recién recién, no sé, el último mes un poco ha levantado el ánimo de los compañeros pensando de que si no no salimos adelante, nos tenemos que ir cada uno a su casa y, y si cada uno se va a su casa, no es que consigo otro trabajo y listo. Eh, porque la situación afuera también está está peluda y, y bueno creemos que, que bueno que más que nunca hay que hay que ponerle y meterle han habido cambios hay, hay como o sea hay como sectores de compañeros que se empiezan a sumar no sé, la volanteada del otro día eh, todos los compañeros salieron afuera hay un grupito por ahí nomás que se resiste pero pero más por enojos de otro tipo más enojos internos en realidad que, que realmente por porque no entiendan la situación no eh, son muchos años que, que, que están la fábrica funcionando así y, y bueno también es una experiencia nueva o sea no hay no hay experiencias que en los últimos años por lo menos que, que duren tanto con tanto compañero gente eh, o sea juntos y, y produciendo con un nivel de, eh, de de tecnología no de desarrollo de complejidad en la producción que es bastante bastante grande eh, y eso bueno a eso ha hecho que también bueno, las relaciones dentro se, se hayan ido se se ido mendo no se hayan ido eh, complicando pero bueno eh, lo, lo, los activistas los que militamos en realidad en el sindicato en organizaciones que eh, creemos que es un momento importante para fortalecer la, la moral de los compañeros para, para para hablar con ellos para salir adelante y demostrar en realidad que bueno que, que hay un camino y que es el mismo camino por el cual eh, los compañeros están ahí los compañeros están ahí porque Esto hace 15 años eh, se, se decidió tomar una fábrica, ahora estamos pidiendo que no que no la cierren que por, por los vaivenes de la economía, pero bueno, eso los compañeros lo, lo entienden, pero bueno, pasaron por ahí tantos años que por ahí algunas cosas se olvidan, ¿vio? que nuestra memoria es, es difícil de tenerla presente todo el tiempo. Eh, claro. Así que bueno, sí, esa es un poco la situación eh, eh, de los compañeros y las compañeras dentro de la fábrica. Muy bien Matías, te agradecemos la comunicación y estaremos atentos a cómo continúa la lucha de los trabajadores de Sanón. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por publicarse, un saludo a todo el pueblo jujeño. Gracias, te agradezco. Ahí pasá, conversamos con Matías Retamosa, obrero de Sanón, miembro de la dirección del sindicato, quien nos ponía no este un poco más al tanto de esta situación que trascendió este una por el impacto este del tarifazo que lo están sufriendo en carne propia, pero otra también este por la situación, ¿no? de los trabajadores que está la empresa está pasando por un momento, la fábrica está pasando por un momento bastante complicado. Bueno, Panchito, vamos a ver si nos alegras la mañana. Algo que levante era, ¿no? hay algo que levante. Pancho, tenés Pancho. la obligación de poner algo que le. No, no, no, dejá de señalarlo un, al productor. Pancho, un temita, la obligación es tuya. La ermética si tenés por ahí, por favor. No, no, algo que levante, por favor. No. Algo de sí, la podría ser. Hay ¿no? un tema de decir? una banda que se llama Samenta, que se llama Fast Impact, que está bueno dedicado a a esta experiencia de salón. Y, y hay otro tema de una banda que se llama Mastifal que se llama Fábrica sin patrón, que también está dedicado bueno a los trabajadores de, este, de Salón. Pancito Pérez Data y así que esperamos de vos.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 Se ve en las calles, mucha gente digna que quiere trabajar. Los hijos ven al padre y junto murmuran. eso no quiere ser un tonto trabajador. Porque el que trabaja aquí nunca progresa. Y se hace rutina la vida de esclavo. Ni siquiera gusto me puedo dar. Porque el costo de vida cada vez más. Podemos negar que algo anda mal Hay mucha miseria, mucha desunión Algunos pelean por lo poco que tiene Otros lo miran por televisión Jugamos los reclamos y salgamos todos juntos Por lo tuyo, por lo mío, por lo del que tengo al lado Cuando la gente podrá entender Con desunión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 de eso se va a preocupar la cama, no podemos negar que algo anda mal, hay mucha miseria, mucha desunión algunos pelean por lo poco que tienen, y otros por televisión unamos, los retamos y salgamos todos juntos por lo tuyo, por lo mío por lo que tengo al lado y cuando la gente contrae jo ja en medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Internacional de continuamos con el enredando las mañanas aquí desde el estudio de radio pueblo el programa de la red nacional de medios alternativos tres minutos pasaron de las 11 de la mañana eh, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando este a la gente que eh, participa de los talleres de locución que estamos haciendo de la radio que nos prometieron que nos iban a escuchar hoy están mandando mensajes y que aprovechamos para saludar a eso y también a todas eh, las radios que retransmiten este programa e eh, invitamos a toda la gente que nos está escuchando al encuentro de la red nacional de medios alternativos que se va a estar llevando adelante el 2 y 3 y 14 de agosto en misiones en posadas y también este bueno nos pueden visitar en facebook eh, red nacional de medios alternativos nos buscan ahí pueden compartir nuestra noticia leerlas y comentar y también acercar información continuamos con el segundo el tercer bloque de esta agitada mañana Así es, en este nuevo bloque ya nos estamos intentando comunicar Con Israel Alegre, vocero de Copiwini Por el caso de Agustín Santillán Quien fue detenido el 30 de mayo eh, Allá en la localidad de Ingenieros Juárez En la provincia de Formosa Mientras realizaban una manifestación este, Exigiendo infraestructura en, en el área educativa, ¿no es cierto? Así que desde aquella fecha está detenido por lo que además también este le han generado eh, varias causas no aproximadamente unas 16 por ahí en los que eh, tiene distintas acusaciones en lo que también se denuncia como eh, persecución política no es cierto porque hay que tener en cuenta que agustín santillán es un dirigente eh, y miembro de comunidades originarias de allá de formosa quien constantemente esté bueno ...ha llevado adelante una lucha por los derechos de grupos originarios, de pueblos originarios. Recordemos que en Formosa no es este una situación, eh, podríamos decir, extraordinaria. Existe en Formosa, atravesando absolutamente eh, todos los colores políticos y todos los momentos políticos... ...existe en Formosa una represión constante y sostenida contra los pueblos originarios y en particular contra los pueblos originarios este agrupados en Copiwini, ¿no? Entonces algo que viene sosteniéndose desde hace tiempo y que demuestra también cuál es eh, el interés y la finalidad que se esconde detrás de eso, no más allá, repito, de cualquier color político. Así es. eh, estamos ya en comunicación con Israel, ¿nos escuchás Israel? Sí, sí, bueno Bien, nos ¿podría comentar cuál es la situación eh, de la de la detención de Agustín Santillán? Bueno, Agustín Santillán lo detuvieron porque este en reclamos de los derechos de de su pueblo, digamos, este Agustín pertenece al pueblo Wichí, este yo pertenezco al pueblo Qom, pero estamos unidos por la organización que se llama Copiguini, Copiguini es la que nuclea los cuatro pueblos de la provincia de Formosa. ...y yo soy uno de los voceros de la Copiwini... Eh, ...están los pueblos... ...este... ...Kom... ...Wichí, Pilagá y Nibaklé... ...en reclamo de los derechos humanos... ...de los pueblos indígenas... ...Agustín en reclamo, en reclamo de sus derechos ...¿no es cierto?, de obtener una vivienda digna... ...esto fue en el 2015... ...el 24 de marzo del 2015... los reprimieron por reclamar una vivienda digna... ...cuando ese es un derecho constitucional... La constitución de la provincia de Formosa, en el artículo 75, establece de que todos los habitantes de la provincia de Formosa tiene derecho a una vivienda digna, con todos los conexos y servicios. Pero aparte de eso, es un derecho humano. Cuando hablamos de derechos humanos básicos, es, el ser humano tiene derecho a una vivienda digna, un trabajo digno, un derecho a la salud, a la educación, al servicio energético, al agua potable. Todos son derechos humanos, pero para el gobierno de la provincia de Formosa, para él, los pueblos indígenas no son no son seres humanos. Para él lo ve como un animal, ya que él es veterinario. Entonces creo que todo el tiempo el gobierno lo que hace, le está vacunando a los pueblos indígenas. ¿Mm? Eso es la realidad. Y aparte de eso, en lo que vemos la provincia de Formosa, no hay independencia de poderes. La justicia de Formosa no es independiente, ya que la justicia, la que tenía que ser la garante, es la que está facultada de hacer cumplir un derecho cuando el gobierno no cumple el derecho, entonces la justicia está facultada de hacer cumplir un derecho constitucional. Pero sin embargo lo que vemos en Formosa nunca, nunca este aparece la justicia, la cual es garante de hacer cumplir ese derecho constitucional, pero también no solamente la justicia, sino también se suma el defensor del pueblo de la provincia de Formosa, en la cual tiene la facultad de defender a los derechos humanos, pero también se suma en lugar de defender a los pueblos indígenas, para él también los pueblos indígenas no son seres humanos. Entonces, esto es eh, es hay una discriminación total en la provincia de Formosa contra los pueblos indígenas. Entonces, Agustín este uno de los integrantes de la Copiwine lo llevaron preso, la armaron las causas y por reclamar los derechos de los pueblos indígenas por el abandono total del pueblo pueblowichi de parte del gobierno ya que eso salen todas las veces canal 13 porque lo que hace agustín acompañar al canal 13 ir este comunidades en comunidades de de para que vea la realidad que están atravesando el pueblo pueblowich en la pobreza total ese abandono del estado provincial entonces de eso le fabricaron una causa y ahora él está preso en la comisaría o sea en la alcaería de la lomita no que es la, la situación que está atravesando Agustín Santillán. Eh, Israel, ¿nos podrías comentar en particular qué causas eh, le armaron, cuáles cuáles son las carátulas, digamos, que por lo menos de las principales causas que le han armado? No no sabría decirte porque la justicia mismo también tiene la la la obligación de no informar cuáles son las causas a las cual lo están imputando a él o a, a esas causas a las cual lo llevaron preso. Pero tres de esas causas lo, lo sobrecedieron. Y creo que le armaron 16 causas. Lo que hace Agustín es defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, de digamos del pueblo huichí, porque el año pasado estuvieron ahí este, cortando rutas en la 81 en reclamo de vivienda y tierra y trabajo y acceso al agua potable. Cuando ese es deber y obligación del gobierno. Entonces es una esas causas la cual lo armaron de él porque la justicia es así aparte de eso como que lo que hace el gobierno es destruir las organizaciones cuando hay una organización que viene luchando por su derecho y lo que hacen es destruirlo y ¿no? israel eh, tenemos una duda eh, a israel, a, a agustín lo detienen en una manifestación que él estaba llevando adelante por infraestructura escolar no, gus estaba reclama Agustín lo detuvieron porque le estaba reclamando de que incorpore a dos a dos memas que son maestros especial en moralidad a origen la provincia de formosa tiene tiene ese digamos el ministerio a la que otorga los títulos como maestro especial en moralidad a origen pero sin embargo este a eso memas que le llaman memas le condiciona el estatuto docente en la cual es el currículum de lo, de las curriculares de los docentes indígenas no no contempla su cultura su lengua su espiritualidad, por lo tanto lo condicionan de una manera es decir el sistema educativo en el bilingüe intercultural fue montado a través de un sistema que ya estaba hecho digamos en lugar de cambiar directamente de crear un instituto de formación docente en lenguas este indígenas a través de la cual los pueblos indígenas puedan tener sus propios currículos, digamos. Entonces es un sistema que está mal aplicado. Claro. Eh, eh, Israel, eh, bueno, es evidente ya después de tanto tiempo que hay una acción constante de represión, de minimización, de ataque a los pueblos originarios en la provincia de Mendoza. Yo lo que te quería, de Formosa, perdón, Yo lo que te quería preguntar es cómo desde los pueblos originarios cómo se estructura y cómo se realiza la resistencia frente a esta frente a estos ataques y, y a través de nuestra espiritualidad no los pueblos indígenas todavía mantenemos lo que es la espiritualidad las cuales nos hacen ser fuerte y, y la espiritualidad la que nos lleva digamos no conoce la negatividad entonces lo que nosotros reclamamos los derechos porque hay un derecho preexistente es decir antes de la del estado provincial ya existía estos derechos refiriendo a la provincia formosa no y muchas veces por ahí cuando hablamos de los este derechos nacionales digamos que los pueblos indígenas tienen un derecho antes de dar llegado del europeo entonces nosotros exigimos que se respete ese derecho pero sin embargo a pesar de nuestros derechos que son preexistentes somos pisoteados no entonces no se respeta eso como que el indígena es como que es el colonizador entonces esa es la, la idea que tienen los gobernantes israel ¿y, y quién es el abogado que está llevando adelante las causas y cómo si cómo son los pasos que se están dando para la liberación de agustín el, el abogado que está llevando la causa de agustín este Dan, da este danieli es como que se llama daniel cabrera, eh, cabrera si ¿sí? daniel cabrera que del, del antes pertenecía al Servijupi, era de que trabaja juntamente con el con el padre francisco nazar Israel eh, hace rato usted mencionaba el abandono por parte del estado a estos pueblos uno de, de, de las denuncias del abandono es justamente también ligado a la salud y a la educación el caso de Agustín bueno denunciaba eh, puntualmente la incorporación de estos maestros nos podía eh, comentar nos podría comentar cuál es la situación en cuanto a salud eh, puntualmente de los pueblos Mira, con respecto al tema de salud, este existe el centro de salud, pero lo que no hay son médicos, digamos, en cada comunidad no hay médico, muchas veces por ahí está el enfermero, pero no hay este medicina tampoco. Entonces, pasa lo mismo, es como que no tiene centro de salud. Y aparte de que son muchas de las comunidades que no tiene agua potable, todos siguen tomando todavía agua no saneada al cuando ese es un derecho humano en la cual el gobierno tiene que tiene que hacer esa agua potable de hacer llegar o servicio energético. mucha de las comunidades no tiene luz, que todavía siguen ocupando el, el que le llaman lampión, digamos la lámpara esa con queroseno. O... Así que eso es la realidad. Entonces ese el abandono a 30 años de democracia. Los pueblos indígenas todavía están en el abandono total. No podemos hablar de salud cuando los, las comunidades indígenas tienen la, su vivienda precaria con estaqueo de madera, reboque de, de barro donde anida la vinchuca, entonces cómo podemos hablar de la prevención del mal de chaga. No podemos hablar de salud cuando los, las comunidades indígenas todavía toman agua de charco no saneada. Entonces ese es el abandono del Estado cuando hablamos de derechos humanos, porque hay que tener en cuenta que Argentina incorpora los derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos en el, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y muchos de los tratados internacionales, a la cual Argentina nunca pone en práctica. Entonces, esa es la realidad, es decir, el, el abandono total de los pueblos indígenas, y ahora se va a festejar los 200 años de la declaración de la independencia, cuando sabemos nosotros de que a partir de la independencia empezó el genocidio contra los pueblos indígenas de la República Argentina. Entonces, hasta ahora no hay saneamiento, Argentina todavía no lleva adelante una reparación histórica, menos aún las provincias. Eh, Agustín eh, Israel, perdón. Eh ¿cuáles van a ser los pasos tanto legales como a nivel de movil de movilidad social? ¿Cuáles son van a ser los pasos que tienen pensados para lograr la libertad de Agustín? Eh, los hermanos Wichi están haciendo movilizaciones, manifestaciones con para la liberación también de de, de Agustín Santillán. Agustín está más o menos casi 500 kilómetros de Formosa Capital en la comunidad donde vivo, ¿no? Eh, nosotros hace poco hicimos una asamblea en Ingeniero Juárez, en la cual estuvo con nosotros Agustín Santillán el 15, o sea, el 3 al 15 de mayo, en la cual estuvo con nosotros en esa asamblea y, y bueno, después de esa asamblea lo llevaron preso, ¿no? Porque él estaba reclamando su derecho, digamos, de la incorporación de dos memas del pueblo huichí. Ahí en enquinero juárez Israel y eh, ustedes han podido visitar a Agustín cuál es la situación cómo ha sido el trato que ha recibido no y agustín fue golpeado directamente por la policía porque eso son o sea la, la policía de la provincia de formosa tiene una orden del ministro digamos porque es una bajada de línea hay que tener en cuenta de que el que el que autoriza o que da la orden es el ministro de justicia y trabajo directamente es un un abogado que, que fue defensor de los derechos indígenas cuando él trabajaba todavía en DEPA, que era el Equipo Nacional de Pastores de Origen, y después se recibió como como ministro y entonces ahora se convierte el verdugo de los pueblos indígenas en la provincia de Formosa. Y más allá de que los abogados presenten para la excarcelación de, de Agustín Santillana, es que la justicia lo va negando directamente de de liberarlo a Agustín Santillán, porque ellos lo ven como que es es hacia eh, o sea, una persona muy peligrosa, cuando realmente esta persona solamente lo que hace es eh, hacer reclamo social para que su pueblo este pueda tener al menos este una condiciones de vida mejorable, digamos, cuando hablamos de mejoramiento habitacional. Bueno, Israel, agradecemos mucho eh, haber podido tener este contacto y este que nos dieras este panorama tanto de la realidad en particular de la situación procesal de Agustín Santillán, como de cómo se organizan las luchas y las resistencias por parte de los pueblos originarios de la provincia de Formosa. Agradecemos entonces la comunicación y, bueno, y, y esperemos que, que, que, que toda esa fuerza, ya sea desde lo legal o desde lo social, termine con la liberación de Agustín Santillán. Y sí, eso nosotros también esperemos de que se libere pronto Agustín Santillán, porque también es una persona que lucha por los derechos de su pueblo es para nosotros es una, una persona que, que que todavía este mantiene intacta su, su, su cultura, su espiritualidad en la cual al menos piensa en su prójimo de que pueda tener un mejoramiento condicional o sea habitacional, entonces sobre esa razón nosotros también esperemos de que se libere pronto Agustín Santillán. Bueno, y al contrario, este saludos a todas las audiencias. Bueno, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Allí conversábamos con Israel Alegre, quien nos ponía al tanto, como comentaba Seba, de la situación de Agustín Santillán y también nos eh, comentaba el panorama ¿no? sobre este cómo están siendo sometidos por este, las fuerzas institucionales de allá de la provincia de Formosa. Así es, hay una clara persecución política, ¿no? La, la idea de, de los gobiernos de desorganizar este a la clase que se está organizando, ¿no? Es una clara persecución política y bueno, desde aquí nos solidarizamos eh, con la lucha que están llevando adelante este la gente de, de los pueblos originarios. Les parece que vamos a una pequeña pausa, escuchamos algo de música y continuamos aquí en El Redando las mañanas desde el estudio de Radio Pueblo. Hoy estamos hasta las 12 como siempre.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 ar Bueno, bueno, vamos arrancando el último bloque del Enredando las Mañanas estamos del estudio de Radio Pueblo Acá en San Salvador de Jujuy en una mañana bastante fría, con un poquito de frío, la verdad que estaría lindo para tomar un hidromiel en esta ah, mañana. ¿sí? ¿No es? sí. <risa> bueno, la gente no sabe la historia del hidromiel, pero este... resumimos, me debes todavía un hidromiel. Te debo un hidromiel, pero la tenemos que compartir. Eh, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué es un hidromiel? Eh, es una es una bebida eh, bueno, el segmento cultural, el segmento bautizar? cultural de Así ah, es. Es una bebida eh, basada en la fermentación de la miel que ya era ya era tomada por los egipcios y era considerada un, un, una delicia ¿no? por los por los egipcios incluso en, en algunas culturas de este europeas eh, antiguas era el famoso eh, la famosa ambrosía no o sea era considerada una especie de elixir como ya que estamos en este segmento de cultura, cultura etílica de... también eh, también la cerveza, ¿no? La cerveza tiene 6000 años de historia, así que este también o sea, es decir, cuando vos y destapas la... una cerveza, la tomas, estás tomando 6000 años de historia. Eh, en realidad estoy estoy tomando un montón de químicos de hace aproximadamente <risa> eh, no sé, una semana. Eh, claro que la cervezcado que es totalmente distinto hace poquito unos investigadores creo que fue hace un mes y medio que leí la noticia hicieron una cerveza de la manera tradicional y les resultó espantosa eh, para aclarar para para que no para que no crean que hagamos apología apología del alcohol el surgimiento tanto de la cerveza como le de la hidromiel no está vinculado tanto al hecho lúdico actual de vamos vamos a tomar para para festejar o para sino que era una bebida habitual producto de que el agua estaba contaminada no el agua de, de, bueno si hablamos de Egipto el, el agua del nilo estaba contaminada entonces antes que tomar agua contaminada era mejor un pasarla fermentarla y en el caso del vino el vino se tomaba con agua se le echaba vino al agua justamente para matar a, bueno a, a algunos de los microorganismos que estaban pululando por el agua así que tuvo un rol trascendental en la historia de la humanidad pero totalmente distinto al que tiene ahora quiero aclarar no quiero entonces, no quiero salir de aquí y que me pongan a, por, por apología del alcohol ¿no? entonces cuando nosotros encarnaba los jujeños decimos el agua me hace mal está bien dicho digamos está totalmente bien dicho <risas> Mirá, vos, el segmento deberíamos tener todos los enredando un segmento pero, de cultura etílica pero completemos la frase Tengo sed y el, y el agua, agua me, me hace, hace mal. mal. Así es. este Bien, che, mirá, recién entiendo la frase. Muy interesante. Pueden encontrar hidromiel en las sierras cordobesas. Exactamente, en las sierras cordobesas. De hecho, tengo un amigo que hacía hidromiel. Ya, bueno, ya pasé el contacto, después le pedimos un par de vinitos. Este, un par de hidromiel. Les decía de que una mañana bastante fría. Javi me prometió nieve hoy. Javi, el productor de Estrella y, y bueno, mal productor, si él dice, si promete nieve, tiene que cumplirlo. Eh sí, en algún momento voy a que en este momento está eh, en el freezer rascando la pared del freezer y después me va a tirar un poco arriba. Creo que no porque creo que el freezer está desconectado porque eh, si no nos llega es... muy alto la cuenta de la luz. Es verdad, Y ¿no? la semana pasada hicieron 7 grados bajo cero en La Quiaca, así que se esperan una leve nevada, no hoy justamente, pero sí en, en los próximos días y sigue el tiempo así. Y del frío y no vamos a pasar a así es. y del frío podemos pasar a hablar a misiones, ¿no sé? Así es de misiones porque allí se va a estar realizando el doceavo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos de la Comunicación Popular Comunitaria y Alternativa, el 12, 12 13, 13 y, y 14, tres días. Allí este vamos a tener paneles, vamos a tener talleres Eh, mucho debate y por supuesto Desde donde seguramente saldrán algunos puntos Para activar Durante lo que queda del año Así que y Hablando viene. de bebidas Podemos hablar de comida nos Esperamos que los misioneros nos reciban con buena comida Nosotros el año Mandioca. pasado se realizó acá Hicimos locro eh, Picante de pollo, toda comida tradicional ¿Qué lo tradicional en Misiones? Eh, silencio de radio Una para los compañeros de la pastrojera Así, Así es, es. Así que manden mensajitos a los compas si nos están escuchando Así nos vamos preparando ya Bueno, y justamente que veníamos hablando esto De de que hemos desconectado el freezer Para, para no gastar más de luz Nos comentaba ¿no? en el segundo bloque eh, Nos comentaba Matías De las dificultades Que el tarifazo está teniendo Para las industrias eh, Pero también está teniendo un, una dificultad no solamente Para para la industria Y para preservar el puesto de trabajo del trabajador Sino también cuando el trabajador Vuelve a su casa está eh, Llega a su casa Y se encuentra con una factura Elevadísima, facturas que por ejemplo En Jujuy también Van a aumentos del 300 al 800 O 900% Vos sabés que te interrumpo Un sí. segundo Eh... Mi papá en su casa él pagaba 300 pesos de gas y la factura de ahora le llegó 1600. ¿Cómo hace uno para pagar 1600 aparte tenés que pagar la luz, internet, el canal, este mi por ejemplo el caso de mi papá también el alquiler, un lugar donde tiene su taller, tiene que pagar el gas de ahí, la luz de acá y mi papel otros meses solamente vivo hoy para pagar los impuestos. Sí. Recordemos que nosotros como jujeños pagamos la tarifa más cara de luz en el, a comparación del resto del país y esto era una de, de los reclamos que se venían ya hace mucho eh, denunciando no desde, desde la instalación de los transformadores eléctricos en Malvinas y en Los Naranjos justamente por la desinversión que había y los altos costos de la luz que superaban ya al resto del país y que ahora con el aumento se volvió a aumentar, o sea... Eh, vemos en esa eh, gente que va a pagar hasta 25.000 pesos de luz eh, y no son dueños de, de grandes empresas ni nada, ni, ni qué sé yo, pero terminan pagando una boleta y que no saben cómo pagarla. Así es, y hay una preocupación. Nosotros el otro día charlamos con un amigo, esto es aumento, este, uno no llega a fin de mes, empieza a generar una violencia este eh, familiar podríamos decir, ¿no? Porque se empiezan a pelear en el sentido de, "Si no podéis pagar esto, ¿cómo hago?" No y se genera, ¿no? Plancha. Un sí. malo, claro, no deje prendida la plancha, este, porque usa la calefacción. Sí, sí, este, el, sí, sí. en... el tele, así, mira, ¿por qué por qué dejé encendido el televisor si no lo estás viendo? Así es. o sí, Javi, sí. que ahora entra y deja la luz prendida de estamos en vivo, o sea, ya no se puede hacer eso, tenemos que ahorrar. Exactamente, exactamente. Además de qué sirve de qué si está Javi Mono afuera, de qué sirve que Javi Mono se enteren de que estamos transmitiendo, creo que ya lo sabe. Claro, aparte para qué en este momento tienen eh, conectada tres computadoras y están usando una. Empieza a pasar eso, ¿no? Y la verdad que la situación está muy difícil, se hace difícil también en por lo menos aquí en Jujuy, en varios lugares también desde, en otras provincias está aumentando el transporte. La verdad es que se hace difícil sobrevivir ahora. Y, y justamente producto de eso es que se vienen eh, realizando distintas presentaciones en distintas provincias del país en contra de este de este aumento que, que de este tarifazo que el gobierno lo llama sinceramiento cuando en realidad es lo que lo que es es un traslado en el caso en particular del gas Como, como comentaba en parte Matías cuando hablábamos, es un traslado de dinero desde los consumidores, o sea, desde, desde eh, el, en su gran mayoría el pueblo trabajador, hacia las grandes empresas y en particular hacia las petroleras. Aproximadamente el 70% del monto del aumento del gas, producto del aumento también del combustible en, en, en boca de pozo, aproximadamente el 70% de ese aumento se va a ir directamente para las petroleras. Y claro, ¿quién es el que toma la decisión esa? Y la toma el ex CEO de Shell, o sea, la toma el el, el máximo eje, el que fue hasta hace poquito el máximo ejecutivo de una petrolera. Producto de eso, evidentemente, es que se generan todas estas reacciones por parte del pueblo veíamos presentaciones en distintas provincias y a partir de ahí también nuestro próximo contacto, el, a quien íbamos a llamar, a quien estamos llamando en este momento, eh, es a Alicia Chalave de Codelco, que está presentando también en Jujuy un, un, una acción eh, legal en contra de, de, de este tarifazo eh, brutal. no Así es, claro, lo que vos decías, porque se ve digamos para qué lado está jugando este gobierno y el anterior también pero se puede ver más claramente en este gobierno, eh, que subsidia a las grandes empresas. Eh, por ejemplo, la cuestión que comentaba Matías esta mañana, de que a eso les sacaron el PTA, sin embargo, tenés, este subsidian a un McDonald's, ¿no? Eh, hay un acuerdo con McDonald's para la, la eh, ultra precarización del trabajo. A su vez, hay empresas también, eh, así como está el Repro, que son para... Este, Eh, fábricas recuperadas para cooperativas en paralelo hay otro hay otro subsidio que se llama Repro que es el que se da a empresas tradicionales, digamos, a empresas a aquellas empresas con patrón y eh, en este caso en particular, deja de recibir el PTA eh, Sanón, pero eh, las empresas patronales siguen recibiendo ese aporte, no solamente que lo siguen recibiendo, sino que ese aporte va este en, en no mucho tiempo va a aumentar, producto obviamente del aumento del costo de vida. Así que se nota un traslado, es visible, digamos, que hay un traslado desde la clase trabajadora hacia las grandes empresas, no solamente a partir de de la redistribución regresiva del ingreso que significa el tarifazo sino también a partir de la aplicación consciente de los subsidios solamente a esas mismas grandes empresas que además reciben el monto eh, de, de, del tarifazo ¿no? claro. y vos sabes que hablando un poco de este sinceramiento que vos decía en estos días la vicepresidenta Gabriela Michetti, o Michetti como le digamos eh, salió diciendo de que Eh, no habían mentido de que a los argentinos De que podríamos consumir cosas que no podemos Digamos, o sea, como ah, que sí. había un ocultamiento Y como que era toda una mentira eh, Esto de poder comprarte sí. un, un televisor Y ahora estamos viviendo la posta esta La Argentina, claro, de verdad Claro, onda, ¿por qué ilusionan al pobre? Viste? Claro. Y si es pobre, que se quede pobre Y que se conforme con ser pobre Y que sepa que va a seguir siendo pobre Y que hay cosas que no puede, a las que no puede llegar El problema es que esas cosas las que no se puede llegar Son los servicios básicos, es la canasta básica. Y en eh, eh, estamos hablando de, de, de elementos, por eso se llama canasta básica, de elementos básicos para sostener y reproducir la vida cotidiana. Y ni hablar además de aquellos que no llegan, que es un número que ya se está viendo, alto, que está creciendo, aquellos que no llegan ni siquiera a suplir a las, la, las necesidades nutricionales, que es el monto... De, de, de la canasta eh, de, de, de la canasta mínima que marca la, in, la indigencia ¿no? o sea está aumentando el hambre así es, se me viene a la cabeza en enero cuando estuvimos en el taller de economía te acordás allá en tu casa donde dondelábamos si bien digamos hay una gran parte de la población que, que ha dejado de consumir pero sigue consumiendo digamos no o sea esto el que tiene más plata Eh, gasta un poco más pero siempre le sigue quedando algo en el bolsillo sí. no pero hay gente digamos la clase trabajadora que nolegmos digamos a una capacidad de ahorro este y entonces hoy le estamos sufriendo bastante este es un golpe al bolsillo claramente no de la clase trabajadora eh, te felicito Davicho, sos el único de los talleres que hemos hecho en casa sos el único que ha, que ha demostrado que eh, que verdaderamente fui al taller? fuiste al taller la verdad, verdad. este el eh, pancho quiero celebrar esto con una cancioncita por favor algo que nos haga bailar a media seba ay mamá esto no está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 a buscar trabajo temprano en la mañana me anoto en todos lado si no pasa nada porque de barrendero busqué de soldador y estoy un poco gordo para taxi pues a lo Evera y te atornilladores batiendo todo el día sin ver un cobre del departamento que con ella alquilé. me sacan las patadas si no pago este metal ay, ay mamá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 Bueno, bueno, vamos arrancando el último bloque Creo que dije el último hace rato, ¿no? Y era penúltimo Era el penúltimo, 11 y 47 este, Se nos cayó un contacto, lo vemos a Javi Que está dando vuelta por todos lados Está desesperado ah, ya Está dando no la alza ¿no? de la nieve Me porque parece me que... Que, nieve, que caiga nieve ahora. Claro, claro, porque si no va a tener que pagar una botella de vino Para todo era para todos y cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Así es, para todos no todo bien este no nos pudimos comunicar con alicia ella no iba a comentar digamos digamos este sobre la cautelar eh, que se presentó no por la suba del gas así es se iba se, se presentó por la suba de gas y eh, hoy o mañana se iba a presentar hoy se iba a presentar eh, eh, algo similar por el aumento del colectivo porque resulta que aquí en Jujuy contamos a la audiencia la ley prescribe que estos aumentos deben darse eh, en el marco de una audiencia ¿no? a la audiencia que hace una audiencia pública para que la gente realice los cuestionamientos y, y, y presente distintos puntos de vista. Esto no se ha realizado han sido solamente presentaciones textuales que, o sea solamente en papeles con las limitaciones que eso tiene, Y encima, con el pedido de un nuevo análisis de costo, porque eh, estiman que el análisis de costo anterior se realizó en, en febrero, entonces, les, como dice que marzo continuó la inflación y los meses posteriores continuó, este aumento les parece eh, eh, que ya ha quedado atrás. Eh, y en ese momento estaban pidiendo un aumento de 13 pesos o sea que ahora eh, van a exigir mucho más mucho más de eso ¿no? contemos también que eh, la puesta adelante de estas audiencias siempre ha sido tendenciosa o se cambia de lugar a último momento o se llama una hora después, una hora antes perdón de que se convoque que se haga la, la, el tema de la legislación y son siempre, digamos nunca se realizan entonces era muy importante poder hablar con con Alicia sobre esta situación porque eh, ya son muchos los aumentos que han, que han sucedido en, este, en estos meses y la presentación es una de las únicas presentaciones que se está haciendo a, a nivel legal y la iniciativa justamente forma parte de una asociación de usuarios y consumidores de aquí de la provincia que bueno, tomó esta iniciativa eh, pero con todas eh, en negras, digamos, porque la, la situación no ha cambiado y lo que manifiestan en distintos medios y los funcionarios es la legalidad de estos aumentos que nada tienen que ver con lo que veníamos charlando hace rato Igual vamos a tratar de hacerle una entrevista a Alicia porque también ella nos iba a comentar cómo, digamos, los jujeños los que estamos aquí en Jucuy, podemos eh, sumarnos a esa cautelar ¿no? para este, como usuarios Eh, poder entrar de, dentro de ese amparo dentro de esa cautelar así que vamos a tratar de comunicarnos para bueno comunicar a la población de cuáles son los pasos a seguir exactamente yo mismo tenía una gran duda que quería que quería consultar porque en el marco de esta presentación nosotros nos preguntábamos en casa bueno nos llegó la boleta qué hacemos la claro. pagamos ahora esperamos eh, no la pagamos como una forma de, acordás, nariz? de crítica y pero te cortan la luz o te corta no te cortan el gas. Eh recordemos también además que la boleta de gas a partir de ahora no va a ser bimensual, ¿no? O sea claro. que los montos que estás pagando son multiplicados por dos. Sí, y también recordemos que nosotros pagamos la boleta de luz eh, mensualmente, no como los otros en otros en otras provincias que se, caga, se paga cada dos meses. Así es, así es. Eh, hace poquito salió eh, me eh, algo que me resulta muy irónico, ¿no? Eh, en un canal en la página web de un canal local salió este muy muy este eh, a mí me hizo reír mucho porque salió una nota de Edesa, la empresa la empresa de energía de aquí de Jujuy, para, producto de todos los aumentos que ha habido. En distintas provincias del país Salió de GESA, muy contento Ahí el titular dice Ya no somos la provincia que paga la luz más cara del país <ríe> Nos pongamos contentos <ríe> Nos pongamos contentos Qué bárbaro Muy cínico La verdad que sí La verdad que como veníamos diciendo en el bloque anterior La situación está muy difícil Y no nos queda otra que organizarnos Y salir a la calle, ¿no? La sí, semana Esta semana creo que hay una marcha también de, En contra de, del tarifazo De la suba del gas Ya hubo una el 18 de, de mayo eh, Así es. Que se realizó como apagón también Así que bueno, esta es la segunda iniciativa Contra los tarifazos Hay que empezar a hacer boicot también A los supermercados a... Ah, bueno en También Jujuy, no hubo, pero siempre ponen las ofertas ese día En Jujuy, <risa> en la primera hubo muy poca Hubo hasta ahora dos de esas convocatorias la primera a diferencia de otros lugares del país con muy muy muy poca nula digamos nulo acatamiento Yo en cambio <risa> en cambio en la segunda ya sí hubo un mayor hubo un mayor acatamiento y bueno como todo eh, la, la, la conciencia de la gente se va despertando de a poco y sobre todo se en este tipo de temas se va despertando a medida que el bolsillo los va apretando, ¿no? Desgraciadamente, digo, pero pero bueno, es la mecánica que general que tienen las cosas. Sí, justamente, mira, eh, en estos días también va a haber una marcha que convocan aquí en Fujuy y centros vecinales que muchos son eh, radicales, pero son ellos mismos los que están este, saliendo sí. a marchar, ¿no? Porque vos puedes ser del partido que seas, pero no estamos Pero la boleta la pagás igual. Claro, exactamente, entonces hay una movilización grande. De la gente que está en contra de todo esto Y es sí. importante hacer presión Como la presión que nos está haciendo Pancho Ahora que ya está desarmando los cables claro. Está desarmando el celular Acaba de sacar mi chip <risa> del, del celular este e, e, Ese tipo de presión, de presión. Se siente ¿viste? pancho se, se nota se nota que Pancho es Un, un, un luchador este. <risa> Podríamos describirlo a Pancho no? O no da eh, no. Grande Grande, eh, grandote eh, grandote no te le podés, el, gimnasio, eh, eh, Tiene mucha fuerza Tiene mucha fuerza eh, El musculoso. más musculoso del, del grupo Javi aparece para que digamos como el El, el, el gordito Chatito Y medio feito No, no, no, pues cada vez menos feo Porque a medida que se deja crecer la barba Lo va tapando más de una. Che, bueno, ¿les parece que vamos cerrando? Así es Ceres, eh, si y los acusás de hacer un magazine hoy Eh, toma en cuenta que hemos tenido que alargar Alargar el tiempo pues se nos cayó un eh, contacto Sí, creo que ha pasado a hacer ya Una sección de el Enredando las Mañanas Desde Radio Puebla ¿Así es? De bueno. Enredando las Mañanas Claro <risa> este Bueno, eh, le agradecemos A toda la gente que nos estuvo escuchando Le agradecemos a la gente con la que Hemos tomado contacto el día de hoy Y mandamos un saludo a Javier Mechulán que siempre pide que le, Que lo saludemos Red Nacional de Medios Alternativos Búscanos en www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas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 punto ar